Hoy es viernes, porque este programa está grabado Uy, todas las veces que grabamos, buen día, Ricardo Sommetón Buen día, Sergio Sommetón Todas Catalano. las veces que grabamos empezamos con eso, hoy es viernes, sí. ayer Fue en eh, realidad, fue en realidad sí. Le deseamos un muy feliz día de las madres A eh, todas que las ayer, madres, a, toda sí. la, a todas las madres Sí, eh, en este momento eh, estamos de viaje, no estamos en Argentina no. Andamos por ahí viajando ya después les vamos a contar El lunes que viene sí, Y creo que es la primera vez que coincidimos en un viaje en La primera vez que vamos que estamos juntos viajando sí. Vos sabés que si llega a pasar algo, por ejemplo no Dios no quiera, ¿no? Bueno, o alguien la se, cae, se cae el avión por Yo te, yo calculo que en el portal De La Nación estamos El sí, audio este está sí, sí, sí, full, full. Ahí, La o... última vez que se nos escuchó con vida por Se ahí? viraliza un poco sí, Yo creo que sí, hay sí, un poquito sí, Un poquito, sí. un poquito sí. de fama Postmortem Hablando de su propia muerte obvio, falta, obvio Pero Idealmente no sucederá No, no, no, no El va a pasar señor Javier, Javier Landó Que nos está esperando en este momento Nos mira un poco con cara de Estos dos pibes qué bueno, qué bueno. Es, es, No, eh, pero Es un hitazo Pero como, papá Es un hitazo Igual poco útil, ¿no? Sí, ahí Javier Morillas de menos saluda. Ahí sí, Morillas está, está amenazando. Amenaza, sí. quiero hablar eh, a las autoridades de la radio, que estoy siendo amenazado por por uno de los operadores. Es un chiste. Está se partes. ¿no? Eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero se pasa la mano el dedo por la garganta. Sí, es una referencia futbolística. Está enojado porque el Lorenzo no va a jugar la Copa Libertadores aparentemente nunca más en la historia. Bien. Pero bueno. Saludamos Entonces... a la señorita Yamila Beti también, nuestra productora que ha venido eh, especialmente para grabar este programa. Ahí, ¿sí? Sí. Hay un reflejo que no... Ahora, sí. ahora la veo, ahora la veo. Bueno, arrancamos este Control Z, ¿te parece? Sí. ¿Qué es Control Z? Control Z, -Z es cargada? un programa de tecnología, de negocios, de vida digital, etcétera, etcétera, que hacemos todos los lunes acá en Radio Palermo y que pueden escuchar, descargarse a sus teléfonos, a sus a sus tabletas, etcétera, etcétera en controlzradio.com.ar También tenemos un Twitter, ¿no? Claro, que es arroba control, la letra Z, radio. Bueno. ahí también nos pueden escribir, hacer consultas. Et, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, eh, ¿con qué recamos, compañero? Y yo, teniendo en cuenta el, eh, algunas algunos inconvenientes técnicos que hemos tenido para levantar las conexiones a internet en esta bendita radio, podemos hablar de cuánto diría usted que es la, la conexión a internet promedio en el mundo mundial. Sí, eh, altísima. Acá acá no debe pasar de los 2 o 3 megas. No, con toda la furia. Con toda la recontra furia. ¿Y en el mundo debe estar por los 10? ¿Más? ¿Más de 10? Sí. Según Akamai que es un es un, sí, no es un restaurante japonés, sino, sushi, que, claro. sí, sino que, es una, una empresa eh, que digamos de Para eso es sucida, viste. Yo lo sabía. <risa> Total. No creo, no diría no, que un negocio muy Para eso es un holding, ¿viste? De esos que hacen muchas sí, cosas, pero, claro, claro. como los coreanos que tenés o los, los japoneses que tenés te hacen una computadora, un helader, un edificio, claro, una todo. marca de ropa. Bueno, en el caso de Akamai, que es una empresa que ofrece, da muchos servicios de interconexión, los servidores un montón de cosas más, hicieron una una compulsa. Un, una un, medición. Una medición. De, lo hacen periódicamente. Sí, para ver cuál es la la, la la conexión de banda ancha promedio disponible en el mundo. Sí, y cómo evolucionando además, ¿no? Cómo, cómo van creciendo los países. ¿Y qué, es, ¿Y qué te da eso más o menos? Esto es promedio. Ya hemos dicho acá, la abuela esa que en Europa tenía una mega, mega 100. conexión de 100 megabits. Digamos, esto es el promedio. El promedio mundial es de 4 eh, megabits por segundo ah, o más. Ah, estamos en el recontrahorno. Bueno, depende. Yo en mi casa teóricamente tengo 3. Sí, yo él. también. Pues... Eh, no, una, pero bueno, una cosa es la, la teoría y otra la práctica. Pero digamos, el promedio es de 4 4 megabits o más. Sí, por eso. Pero digo, en el mejor de los casos estamos por abajo del promedio. Tranquilamente. ¿Y Argentina sí. cuánto da el promedio? ¿Lo tenés por ahí? Eh, lo tengo por acá En América Latina El que está más arriba es México Con 3,6 promedio eh, Después sigue Chile con 2,9 Van varios con 2,9 Argentina el promedio es 2 megabits Ah, bueno, por eso, bajito Sí, el último en la tabla En cuanto a América Latina Es Bolivia con 0,9 megabits Uh, lenta Sí Lento. En el mundo mundial sí. El número uno es Corea del Sur ¿Cuánto? ¿Más de 10? ¿Cuánto? 13,3 megabits. Ah, de promedio. De o promedio. O sea, hay o gente sea que, que está navegando gente, a 100. Hay gente que está navegando a 100, hay gente que está navegando a 50, hay gente que está navegando a 10. Pero el promedio es 13,3. En Japón es 12, en Suiza es 11, en Hong Kong es 10,8 megabits. En Letonia, mira Letonia. Vaya uno a ver qué 10, pasa en Letonia. 10,6 megabits. Holanda 10, República Checa, Checa, está ahí nomás. Estados Unidos 8,7. Bueno, lo que te dicen las operadoras acá, telefónicas y demás, sí. es... Eh, Es que estamos retrasados sí. ya desde hace un tiempo porque estamos en ese promedio de dos y pico, no nos movemos mucho. Nos movemos a penitas, un 1%, un 2%, sí. según las según las operadoras eh las operadoras de internet de telefonía, que son en general las que dan internet, también las de cable, hay como algún pero hay como algún problema que tiene que ver con las inversiones que tienen que hacer, sí. las operadoras, el gobierno les dice que, que tienen que invertir más, las operadoras dicen que tienen dificultades para invertir por la coyuntura del país, por un montón de cosas, porque no pueden traer equipos nuevos y más, y siempre se están tirando la pelota y nunca sí, sabes señor. nunca sabes quién es el responsable del todo de que las co las, las conexiones no crezcan. En realidad, este promedio de dos se viene, como decíamos, manteniendo hace un tiempo y la verdad es que ya es que ya tendría que haber eh, ya tendría que haber subido un poquito. Ya tendría que haber subido un poco porque le estamos como a, como atrás, pero bueno, evidentemente toda la región está está ahí abajo del promedio, así que es un tema que nos pasa en América Latina a todos. Sí. Hay que invertir más, amigos. amigos y sí. Amigos y amigas de las empresas. Sí, hay que hacer más grande el, el caño que sale de las Toninas para que para que nos conecte con ¿Cómo viene el caño de las Toninas, bien? Bien, bien. De ahí sale todo de ahí y entra sale todo. todo. Sí. No, bueno, también hay conexiones satelitales y hay conexiones vía Chile. El, el grueso el, sale El cable que sale del, del sí. océano está en las Tonigas. Quieren dejar a la, a la Argentina con enormes problemas de internet, vayan a las a la con un cuchillito y se ponen a cortar. te digo, difícil, ¿no? Es un es cañón. Es un cable grande, un sí. cable grande. Sí. Sí. Bueno, eh ¿qué más? Se está viendo por ahí sí. que Apple finalmente sí. va a poder construir la mega nave espacial que tienen sí. hacer en, en Cupertino. Sí. el consejo deliberante de la ciudad aprobó Los planes para el Consejo de Cupertino, precisamente, aprobar los planes para que hagan su mega, mega, mega, mega, mega edificio con forma de, de nave espacial. De nave de espacial, como un, como un anillo sí. gigantesco, te, te, te contamos. Toroide es el, el término oficial. Ah, cómo? Toroide. ¿La dona? Sí. Es un toroide. Está chamuyando. No. ¿Qué, qué es? Un, un, es un, claro, es un, un círculo. Es un tubo que se cierra en, sobre sí mismo. ¿Un? Un tubo, que es ah, un cilindro. Un cubo, no, que, no, un cilindro tomado. que se cierra sobre sí mismo. Es un toroide. Yo te tiro o sea, la posta, papá. Nuestro, sí, operador, voy a nuestro operador no puede más. No puede o sea, más. En cualquier momento se levanta y nos deja acá solo. toroide. ¿Eh? toroide. Un, repetir, un cilindro que se cierra sobre sí mismo. Claro, pensar en un cilindro. Sí. sí, sí. Un, un tubo. O sea, que... Una dona, loco. Como la dona de Coma Mero. dona. Bueno, eso más o menos es... Eh... Al... Eh, Steve Jobs estuvo planeando luego para que me llamó me con, me llamó con el teléfono me preguntó cómo se llamaba claro bueno ya lo contamos acá hace un tiempo Steve Jobs una de las últimas cosas así más o menos públicas que hizo antes de, de morir en 2011 fue hacer el, el anuncio y la presentación de este proyecto que es la verdad increíble ahí eh, están bajando no sé cuántas cuadras de están destruyendo no sé cuántas cuadras dentro de Cupertino sí, hay un plan está todo hay un plan increíble para parquizar y para por las autopistas te pasan por, por por el medio del edificio de por el edificio de Apple, que y había una de las dudas que tenían las los concejales de, de, de esta ciudad de Estados Unidos era que eh, iba a haber mucho problema de tránsito, sí. iba iba a ocasionar mucho muy, mucho problema de tránsito. Y Apple prometió que el 34% de sus empleados van a ir a trabajar en eh, en bicicleta bueno, en hombre. transporte público. Ah, es que también escúchame, viene Viene Apple, no sí. le damos la empresa de tecnología más grande del mundo y tiene una fortuna incalculable de 150 mil millones de dólares en, en reservas de, de plata, o sea, en efectivo cash. Sí. Y viene y te dice, che, mira viste que yo te doy de comer, pero de una manera increíble. ¿No me dejas hacer un, un edificio un poco más grande? ¿Vos qué le vas No, pero no? aparte que hay en cupertino, además de Apple. Nada. No, no mucho más. Nada, yo calculo que no va a haber nada. No comentamos acá lo de los edificios de Facebook, ¿no? Eh, no. No. No sé no, de qué estás hablando Nos quedó la semana pasada La gente de Facebook está Ya o sea, que estamos su, en este bloque de arquitectura sí, Exactamente, ¿no? en su campus de, de Menlo Park sí, Si no sí. me equivoco eh, Hay problemas edilicios Y entonces lo que hicieron fue llueve, como, No, no, no, ahí va, digamos, es difícil encontrar Grietas hay? en las paredes, humedad, sí. humedad no Entonces compraron un terrenito Que está enfrente del, del campus Como lo dicen ellos Y van a hacer un complejo de viviendas para los eh, Para los empleados de Facebook para que vivan ahí. Para que vivan ahí. Entonces, vos vas a trabajar en Facebook, vivís en la casa Facebook. Oh, y laburás ahí te quedás laburando eternamente. Tremendo. Tremendo. La idea es que eh, están haciendo una especie de barrio privado, que yo unos dormis, no sé cómo será, pero digamos un, un barrio prefabricado bien a los a lo y eh, se lo van a vender principalmente a los a los este a los empleados de Facebook que van a hacer van a poder Llegar a este, a este lugar en un 5 minutos en bici. Y te, la correa te da para llegar desde tu casa tu, hasta tu box. La Exacto. correa con la que te atan, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bien, bien. Bueno, eh, estamos para escuchar un poco de música ir en una tanda, le parece Exacto. a nuestro operador? Bueno, vamos y volvemos en instantes con más control C. I love and I look, I have to run away, yeah, and get that on my knees and pray, yeah, that they go away, still it begins, uh. needles and pins, uh. because of all my pride, that tears I got 9. Durante este mes, tu nuevo Fiat 1 0 km te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado, porque en Fiat la seguridad no la compras, la elegís. Acercate a la red de concesionarios oficial Fiat y comenzar a disfrutar el nuevo Fiat 1. Importador Fiat Auto Argentina SA, domicilio Carlos María de la Pagolera 299 Capital Federal, origen del producto Brasil, precio de lista del pack de seguridad 2500 y incluido toxicidad de promoción válida hasta agot stock desde el 6 del 7 de 2013, equipamiento según versión. Yo quiero control y triplicar si sí quiero Así lo resumo, tengo orgullo prepaguero Por un peso al día quiero el mundo entero Tú me, me gusteaste ti yo te whatsappeo Pre-paguero te meten Pre-paguero Pa' que respeten Y si eres cura, manicura o taxista Con claro tus datos van como autopista Que a mi chica prepaguera tripliquen si prometen Hey bro, tu saldo siempre más te crece PRIPAGUERO, REPETO TE METEN PRIPAGUERO, PA QUE RESPETEN PRIPAGUERO, PA QUE RESPETEN PRIPAGUERO, PA QUE RESPETEN Cumplimos 15 años Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque Ya incorporamos 45 check-in y duplicamos el preembarque internacional Seguimos trabajando para sumar 35.000 metros cuadrados 5 mangas y 6 cintas de equipaje Aeropuertos Argentina 2000 Soñamos con vos ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad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 Probo con Quiñela Plus. Con Quiñela Plus, por solo 4 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos. Y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de asistencia 0800 4444000. En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. www.contransecaradio.com.ar eh para escuchar. para todo para todo para, para todo. todo en la vida para todo la vida ahí no ahí nos encuentran eh, ven eh, los links de los temas que estamos hablando en este programa, pueden descargarlo a su teléfono, a su tableta, etcétera, etcétera, etcétera y vamos a hacer eh, y vamos a ser muy muy muy felices. Eh, estaba viendo, ¿sabes qué? Telefónica sí, sí. Eh, veo una noticia, no Telefónica, Napster. Sí. Y digo, ¿en Napster y ¿Qué, qué tiene que ver? Que no, que existe todavía que yo sabía que existía, pero la verdad que me, me, me había me había olvidado de que, que estaba por ahí. Bueno, parece que Telefónica va a reflotar a Napster y, y lo va a hacer eh, lo va, lo va a utilizar como su servicio de como su servicio de streaming en eh, eh va a reemplazar el servicio anterior que tenía de streaming de Sonora. música, Sonora, sí. y lo va y lo va a usar, así que vamos a tener eh, en América Latina también un Napster por medio de por medio de, de Telefónica. Y, y Napster van... que anda ahí, funciona, sí, funciona, funciona como Spotify, como funcionábamos Sonora que hasta el momento, como pero me trajo, muchos otros que van llegando al, al mercado, ¿no? Se van sumando, sí. eh Napster está se sí, muchísimo en esto, sí. antes de Spotify y todo eso, pero Fue el primero. pero con un éxito relativo, me parece. Nunca, nunca logró hacer el traspaso de una, una red de intercambio de archivos a un servicio de música legal no vos usabaana no no que yo lo vi todo oh, Napster, Napster. yo la verdad que en ese momento en argentina sí. yo lo intenté usarlo era un dolor de cabeza y, por eso conexiones eran muy era muy lentas era muy difícil, te sí. ponías a bajar una canción bajaba un tema bajabas un disco era imposible yo creo que lo intenté varias veces me imagino que algo de oro bajado pero era ¿qué era 2000 2000, año 2000, Pone 99 2000, época así. de, de dial-up sí. era insoportable bajar un bajar eh, un 1 o 2 megas por por por con el dial-up, o sea, yo lo probé alguna vez, alguna vez haber bajado algo, pero no era algo que que funcionara que funcionara del todo bien. Era más un me parece en Argentina es más un mito porque yo no alguno debe haberlo debe haber usado y haber bajado bastante música, pero me parece que era algo que pasaba en en otras en otras latitudes el tema de de Napster ya que hablamos de la velocidad de internet sí. en el otro en el otro bloque era una cosa de, de otro de otro mundo acá lo podías usar pero tenías que prender unas cuantas velas para para bajar una canción hablando de novedades hablando de novedades eh, ayer se llegó ayer fue domingo el, ayer claro ayer fue domingo la ¿Qué? semana pasada sí, la semana pasada el jueves sí. la semana pasada sí. eh, el 17 de octubre El día de la de alta peronista, la gente de Microsoft puso en línea eh, la actualización 8.1 para Windows 8, la .1 para Windows 8. Sí. Y así que para entender un poquito más qué trae, qué, qué ventajas tiene, por qué lo hicieron y demás, estamos comunicados con Gabriel Gordon, que es el jefe de Windows para Argentina y Uruguay en Microsoft, eh, para que bueno, justamente nos cuente un poquito qué es lo qué es lo que trae Windows 8. Hola, Gabriel, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Yo uso Windows 8 en la computadora de mi trabajo y de mi casa. ¿Me, me actualizo? ¿Qué hago? ¿Por qué debiera actualizarme al, al, uno, al punto 1? A ver, hay muchas novedades, digamos, que, que viene Windows 8.1. Parte de lo que muchos de los usuarios eh, nos venían comentando con Windows 8. Por ejemplo, vuelve el botón de inicio eh, dentro del escritorio se puede botear directamente al escritorio en lugar de llegar a la pantalla de inicio. Dentro de la pantalla de inicio también tengo modificaciones en tamaños de los distintos mosaicos para poder configurar y armar la mejor pantalla de inicio, la que a mí más me guste o la que más me resulte eh, conveniente, sí. porque con los, los mosaicos que tengo ahí que son activos, tengo la información de las aplicaciones sin necesidad de tener que entrar. Entonces, como le puedo cambiar el tamaño, dependiendo del tamaño, es más o menos información que puedo ir visualizando. Bien. Este, el tema del botón de inicio fue un tema, un polémico, una, una ¿no? cosa de debate, sí. de polémica, ¿no? La, el, el usuario ahí como que era algo que reclamaba. Sí, y como lo reclamaban, la verdad es, dentro de lo que es la parte de usabilidad y la costumbre de la gente, bueno, volvió el botón de inicio que permite, como lo dice su nombre, ¿no? ir a la pantalla de inicio y apretando con el botón derecho del mouse sobre el botón de inicio o tocando con el dedo, aparece un menú donde están las actividades principales o más frecuentes que tienen que ver con este la administración del equipo. Por ejemplo, el administrador de tareas, el panel de control, digamos, cómo llegar a hacer las cosas más más sencillas. Ok. ¿Y qué otras cosas trae? Sobre todo, ¿qué, ¿cuál es para vos la... El, el agregado más atractivo que tiene que tiene esta actualización. Mira, hay, hay muchísimas novedades, pero la principal te diría ahora es una búsqueda mejorada, mucho más inteligente utilizando Bing. Ahora cuando yo busco algo, busca dentro de lo que es mi escritorio, digamos o mi mi, mi, mi disco local, busca dentro de lo que es SkyDrive para lo que es fotos, busca dentro de lo que son aplicaciones, es decir, eh, aplicaciones referidas o que tengan relación con lo que yo estoy buscando y busca también en internet de manera tal que cuando estoy haciendo una búsqueda puedo tener una visión mucho más amplia de los distintos lugares donde puedo obtener información del parámetro de búsqueda que yo que yo pongo además se agregaron nuevas aplicaciones todas relacionadas conbing este por ejemplo hay uno que tiene que ver con recetas otro que tiene que ver con salud una aplicación de alarmas, Eh, hay nuevas aplicaciones justamente para integrar lo que la gente viene haciendo y otro tema que me parece a mí fabuloso es el tema de la configuración que yo defino en un dispositivo se replica automáticamente y esto es configurable, no es obligatorio, Ajá. en todos mis otros dispositivos. Entonces esto tiene una ventaja en el sentido si yo tengo mi tablet y tengo mi computadora Bueno, cuando yo armo mi pantalla de inicio y pongo cómo quiero los mosaicos, de qué tamaño, qué aplicaciones, arriba, abajo, primero, cuando me voy a mi otro equipo, sí. automáticamente queda exactamente igual configurado. Lo mismo la pantalla de fondo o los colores que yo le ponga a la pantalla de inicio. Y la ¿sí? otra ventaja que tiene esto es que si yo estoy con un dispositivo y ese dispositivo se rompe, cuando tengo un dispositivo de reemplazo, automáticamente me queda exactamente la misma configuración que yo tenía. De manera ese... tal que no tengo que andar pensando, uy, no, yo acá tenía la aplicación de clima y después tenía la aplicación de Facebook y después tenía la aplicación de contactos. No, no, ya viene todo puesto de manera tal que para mí como usuario la vida es mucho más sencilla y puedo, digamos, ser este Feliz. productivo, ya nomoslo en mi hogar. Y eso tiene y eso incluye la configuración de cada aplicación, no solamente La, la posición de la, del mosaico sino que como la configure no? exactamente, es decir si yo tengo la aplicación del correo electrónico y tenía seteadas que yo iba a tener mi cuenta de Yahoo, Hotmail eh, Gmail, lo que fuera cuando yo configuro otra máquina la prendo y la asocio con mi Microsoft Account, que es como sincroniza todo a través de la nube automáticamente voy a tener sincronizadas esas mismas cuentas de correo electrónico con los mismos formatos todo lo que yo había definido Eh, Gabriel, para actualizar a Windows 8.1, es una actualización que no tiene costo para los para los usuarios de, de Windows 8, ¿alcanza con, con ir a la tienda de aplicaciones? ¿Hay que hacer alguna otra cosa? ¿Se puede hacer de otra manera? No sé si es un archivo muy pesado para bajármelo en el trabajo y después instalarlo en, en, en mi casa o eso ya no corre. mira en general para los usuarios del hogar, este la opción es ir a través de la tienda, en la tienda que fue renovada como se muestran ahora cada una de las aplicaciones hay una parte que es de las aplicaciones destacadas y ahí en las aplicaciones destacadas lo primero que va a aparecer ahora es este que está la actualización gratuita para Windows 8.1, uno le hace un clic ahí o con el dedo toca en, en ese recuadro y empieza a bajar la actualización Mientras baja la actualización, el usuario puede seguir haciendo lo que quiere. Puede seguir navegando, trabajando, mirando este, fotos, puede seguir haciendo su vida tranquilamente, hasta que en un momento que terminó con toda la descarga y va a comenzar con la instalación, le avisa al usuario para que, si está, tiene algún archivo abierto que está editando, que lo cierre y punto. Eh, en el caso de una empresa, ahí las actualizaciones son un poco más dirigidas. ¿Sí? desde el punto de vista que hay una administración central que define en qué momento voy a actualizar cada una de las máquinas. No lo hacen en general cada usuario por su cuenta. Ok. Eh, la última, Gabriel. ¿Hay algo de discusión y de debate sobre si sí, digamos sobre qué tan bien le está yendo a, a Windows 8, si está cumpliendo con, con las expectativas, si es lo que necesita el mercado, si digamos, si, si, si, si está en un camino de, de crecimiento o no? ¿Cómo lo ven ustedes dentro de, de Microsoft? mira nosotros lo vemos muy bien y justamente por el tema de crecimiento e, y posibilidades que brinda ahora Windows 8.1 y brindaba también Windows 8 y que tiene que ver con los distintos formatos en los cuales la gente puede utilizar el sistema operativo. Antes nosotros éramos el sistema operativo de la PC y hoy en realidad es la PC, la Notebook, la All-in-One, la Tablet y cada uno la utiliza en el ámbito que lo necesita o de la manera que lo necesita de nuevo, con todas las mismas aplicaciones con la misma homogenización desde el punto de vista de interfase de usuario no hay una curva de aprendizaje de si yo cambio de dispositivo tengo que aprender algo nuevo y cada vez tenemos muchísima más adopción de hecho la verdad que en el mercado nos está yendo muy bien. ¿En cuánto más o menos está la, el porcentaje? ¿Cuánto está qué? El porcentaje de penetración de Windows 8 en comparación con las otras versiones Mira, penetró mucho más rápido que lo que penetró Windows 7 y eso es muy bueno porque Windows 7 venía de... de bueno, del XP y del Windows Vista. Sí. este y, y lo que creo que está llevando mucho a, la, a lo bueno de Windows 8 tiene que ver con las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones hoy ya locales que tienen que ver con información de distintos medios, también hay de bancos que dan beneficios a los usuarios. Y de nuevo como la la a ver el paradigma es distinto, porque yo ahora no tengo la necesidad de entrar a la aplicación para enterarme de cosas, por ejemplo en la aplicación de beneficios del banco, me pone directamente en el tile cuál es el beneficio del día y me lo va cambiando ahora si yo quiero ver todos los beneficios que se van como ofrece con solo entrar a la aplicación puedo definir el día o por rubro o lo que fuera, entonces hay hay hay hay mucho mucho de eso que genera también una adopción por algo que realmente es nuevo, es distinto, y es mejor que lo que yo tenía antes, que solamente tenía que entrar en una aplicación para entender de qué, cuál era la información que yo iba a buscar. Como siempre, sigue estando el escritorio, con lo cual sigo pudiendo mantener las mismas aplicaciones que yo ya venía ejecutando, más, como decía recién, las nuevas aplicaciones en Windows 8.1. Bien, buenísimo. El, te agradecemos la, la comunicación, Gabriel. El que pasaba era Gabriel Gordon, eh, el, el jefe de, de Windows para argentino y Uruguay en Microsoft. Bueno, vamos a una tanda, volvemos en instantes, escuchamos un poco de música y más Control Z. a tu gato tenés que darle lo mejor dale fuera de agenda todos los martes a las 11 de la mañana el alimento balanceado de la radio fuera de agenda y gato cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos ¿Cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin, si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. En Cita Dental hacemos que le pierda el miedo al torno. Y el dentista también. Lo atendemos en el único consultorio radial. Cita Dental, los lunes de 12 a 13, con la conducción de Cristian Capún y el doctor Horacio Petrocino. Radio Palermo. Las mejores producciones. Te invita a compartir otra hora más de Radio Independiente. Una vuelta entera de reloj, con las mejores producciones. Buenos Aires vive al ritmo de la 93.9. Estás escuchando Control Z. Volvimos controlzradio.com.ar ahí encuentran el, todo el material del que estamos hablando en este programa, los audios de este programa, de, de programas viejos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Ricky, ¿sabes qué estaba viendo? Vos que sos burrero. Sí. Estaba viendo y que bueno, ha hecho un, un tema con eso, ¿no? Te sí. una fortuna, una, fortuna familiar sí. en los en las, en la, en las sí. patas de los caballos. Sí. Esta noticia te va eh, te va a venir bien y la entrevista que vamos a hacer después también, okay. porque aparentemente están haciendo unas cerraduras de titanio. Eh, que le caballo? van a poner a los a los jovacas de carrera sí. eh, y que va, los va a hacer un poco más los van a hacer un poco más más más veloces. Estas cerraduras las hacen con impresoras 3D. Ah, pero qué vos o Se ¿sí típica Ya eh, no está el señor con el yunk eh, dándole al Tin, tin No, eso ya hace algunos siglos que sí, no pasa ajá, ajá. Eh, eh, la, la idea es Reemplazar la tradicional eh, La cerradura de hierro eh, No, de aluminio son ahora las cerraduras según, según consigna este este cable para que acá el siente con cara de Landoa que supuesto. anda con la revista Rosa también <risa> abajo del brazo <risa> eh, Viejos burreros eh, Bueno, son de aluminio ahora Vos ajá. te quedaste el, efectivamente en el yunque Y el sí, tipo pegándole al, sí. pegándole al hierro No ahora son de aluminio Ajá. pero la novedad ahora es que dejan de ser aluminio para ser de titanio y esta bueno, armadura de sí. titanio es mucho más liviana la mitad casi sí. la hicieron la hacen a medida con las impresoras 3D a medida de la de la pata del caballo del y el carro. caballo te vuela te, te, te gana unos 2 o 3 segundos y ahí con eso yo después te voy a marcar en tu revista rosa que sí. veo que la traes acá siempre sí, por te voy a marcar los caballos que ya usan ¿tenés, eh, ¿tenés una fija? tengo tengo una fija sí. te voy a marcar después de esta interferencia hermosa sí. fruto de los celulares que están acá dando vueltas sí. En, en todo este en todo este estudio. Pero bueno, estamos hablando de, imp de impresión 3D y yo acá tengo un libro sí. que se llama justamente Impresión 3D cómo Ajá. va a cambiar el mundo. Está escrito por Andrei Vas eh Vasnov. Sí. Andrei Vasnov es un eh, es un uh, eh, es un ingeniero ruso Ajá. que vive acá en Argentina hace mucho tiempo, es eh, es profesor de la Facultad de de ingeniería y también eh, participa en Trimaker, que es una de las de uno de los emprendimientos locales sí. que tienen que ver con, eh, con impresión 3D. Estoy leyendo un libro que me lo dio que me lo dio el propio Andrei eh el eh, Antes de ayer Pero bueno, como estamos grabando Mejor no hablemos de La fecha semana pasada. Es muy interesante el libro Así que lo tenemos en línea, Andrei Para hablar un poquito de, de Tremaker De impresión 3D, del libro Y que nos cuente un poco qué se está haciendo Acá en Argentina con con el tema de, de impresión 3D Andrei, buen día, ¿cómo estás? No, buen día, Sebastian, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien Bueno, nos contás un poco eh, Primero contanos cómo llegaste a Argentina ¿eh? ¿Hace cuánto estás? Uh, bueno, hace eh, cuatro años, uh, realmente llegué, la verdad que para aprender español no tenía pensado... Uh, Aprendiste eh, muy bien, ¿eh? Está, eh, está bárbaro. Bueno, gracias, pero después me, me enamoré de la ciudad, me quedé y después encontré algunos proyectos, incluido los dos que mencionaste, el de ser profesor en la Cátedra de Emprendimientos y uh, uh, los de Trimeca también. Es, es impresionante lo de trimaker eh, ya eh, algo contamos acá en algún momento en, en, en control z eh, están con un desafío enorme hay un par de proyectos un proyecto para de proyectos encaminados que tienen que ver con la impresión de 3d pero el de trimaker se destaca por ir un poquito más allá con las tecnologías que usa para para con los elementos que usa para imprimir contanos un poco cómo es cómo es el proyecto y en qué estadio está Bueno, uh, hay varias uh, tecnologías de impresión 3D, um, algunos que están basados efectivamente un como impresora común con un cabezal que se mueve en tres dimensiones, sí. eso es tal vez la que más ves. Claro. Uh, la nuestra es un poco distinta, la, la nuestra imprime con luz, o sea, cada uh, la impresora efectivamente tira una una una capa de una imagen en resina líquida, donde, resi donde hay más luz resina se litifica sí. y donde hay menos luz la resina líquida y así construye capa por capa. Y la ventaja es que la resolución de esta impresora es mucho más alta y el acabado que tienen los objetos uh, es mucho más fino, así, que, así como productos finales. Es como la avanzada dentro de lo que es impresión 3D, este tipo de este tipo de impresión, ¿no? Tiene, tiene algunas ventajas importantes, una es de, de resolución Y otra es que por construcción es mucho más simple a nivel mecánico porque no tiene tres motores para mover en tres dimensiones, sino la plataforma mueve en una dimensión claro. y la, el objeto se dibuja con luz. Por tanto, hay menos fallos, es una tecnología más cambiable y un poco más avanzada. Sí. Bueno, vamos a contarle a, a, a los oyentes que muchos probablemente, están, probablemente tengo la boca con la boca abierta entendiendo poco de lo que estamos lo que estamos contando acá con el tema de la impresión de las luces y los motores que rotan en la tres dimensión. Uh -huh. La, la impresión 3D, la, la, la idea es que pueda imprimir Vamos, Como imprime la impresora de papel, pero objetos Básicamente es eso Y sirve para infinitas infinitas eh, infinitas aplicaciones ¿Ustedes ya ya tienen máquinas funcionando acá en Argentina? ¿Están vendiendo ya eh, estas máquinas? Sí, sí, sí, hace un rato Nos presentamos en la serie de Puro Diseño En mayo Y de ahí lanzamos uh, las ventas Y sí, estamos enseñando Tenemos máquinas funcionando Tenemos clientes que ya lo compraron y que ya las usan. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿para qué usan los clientes que ya compraron y este tipo de máquinas? Las consultas eh, que nos llegan, eh, yo diría la mayoría por ahora son de diseñadores, de ámbitos vinculados con diseño, para prototipado, para verificar diseño. Por ejemplo, vos dibujás algo en 3D en tu programa de AutoCAD, un programa de AutoCAD es algo que permita crear objetos digitalmente en sí. software y después querés ver cómo sale uh, antes de producir masivamente podés hacer eso o puedes imprimir directamente para la venta final depende del uso. y nos Están llegando muchas consultas también del campo uh, médico uh, para ver varias aplicaciones en hacer uh, prótesis, moldes para las prótesis por ejemplo. Ajá. O sea vos podrías hacer cualquier tipo de, o, o algunas prótesis eh médicas de las tradicionales, que yo por ejemplo una cadera o uno podrías hacerlo sin problemas con este tipo de impresoras. En, en, en, con la nuestra no imprimimos directamente con metales biocompatibles eh, con, con materiales biocompatibles, así que las usan para imprimir moldes y a base de los moldes después construir uh, ya la prótesis. Pero sí, en general, en el mundo existen impresoras que imprimen directamente, por ejemplo, con metales, con titanio, y hay, hay ejemplos de mandíbulas y caderas transplantadas eh, y trans la gente viviendo con este tipo de transplantas. Perfecto. Bueno, André, y contanos un poco cuál es el, el, el, la idea de la compañía de Tremaker. ¿Están vendiendo, están exportando esta tecnología? ¿Hay posibilidades de, de, de expandirse a otros mercados, de vender en otros países? ¿Cómo estamos en relación a lo que pasa en la en, en el resto de la región con la compañía y otras similares? ¿Cómo es el, el negocio? El, el negocio, sí, uh, la verdad que el mercado siempre desde el lo pensamos como algo global, como tecnología que puede hacer acá en Argentina exportar, uh, y, uh, y eso uh, sigue, siendo, sigue siendo el plan en general. Digamos, uh, para mí uno de los cambios muy grandes a nivel mundial en economía es que la tecnología avanzada ahora está disponible en todos lados. Todo, por ejemplo, uh, sobre cómo hacer impresoras 3D está todo disponible online. Cualquier persona, si tiene ganas de conocimiento, puede leer, aprender, de la misma manera y que, por ejemplo, uh, las partes claves de impresora 3D, como motores paso a paso, uh, eso se puede importar acá de la misma manera que se importa eso en Estados Unidos para hacer la tecnología acá. Así que yo lo veo como que una edad de oro para, para la tecnología. Bueno, vamos a, te, te... Ahí ah, Ricardo se pregunta, no. me, me interrumpí, dale. Decí. No, eh, André, ¿hay algo que no se puede hacer con una impresora 3D? Bueno, la impresora 3D tiene mucho... Eh, a, a, a, a, la gama de materiales ahora ya es muy amplia, o sea, se puede imprimir con plásticos, con retinas, con metales, con, a, imprimen edificios a, para objetos arquitectónicos, con arena, eh, por ahora son equipamentales, pero hay algunos proyectos que están cerca de ser comerciales. En el sentido de acá, más es muy amplia, pero una cosa que es importante tener en cuenta es que impresión 3D, por lo general, al menos por ahora, no va por el lado de disminuir costos. Uh, la cosa El costo de producción masivo en China es, es muy eficiente, es, es, es más bajo que imprimir, no sé, millón de, ítems, uh, millón de objetos, la impresión 3D realmente va por el lado de personalización, o sea, si un objeto, uh, uh, tenerlo muy personalizado, tiene mucho valor agregado, ahí impresión 3D brilla, por ejemplo, ma maquetas de arquitectos, no, yo no necesito 10.000 maquetas, necesito uno, uh, yo necesito un diente o una cadera, no tiene sentido imprimir 10 caderas porque cada persona tiene personalizado, Así que cualquier cosa como puede ser un diseño muy uh, artesanal, um, aplicaciones médicas, aplicaciones como de diseño para verificar el diseño dentro de una empresa grande, a uh, todas esas aplicaciones donde impresión 3 de brillaa así que yo diría en términos de gama de lo que se puede hacer es muy amplia casi todo, pero no necesariamente bajo el costo no. Bueno, y ya que estás hablando de, de otros ejemplos, acá veo que el, el subtítulo de tu libro es cómo va a cambiar el mundo eh, eh, la impresión 3D. Contame qué es lo más eh, espectacular, lo más eh, llamativo que viste que, que, que hayan hecho con una impresora 3D en algún lugar del mundo. Bueno, uh, como les comentaba, uh, hay, uh, hay una empresa que puede imprimir cualquier uh, estructura arquitectónica que encaje en un cubo de 6 metros de al lado. Uh, uh, y con eso se puede imprimir bancos pequeñas fuentes uh, ladrillos paneles para construir edificios uh, kioscos uh, hay proyectos uh, y eso ya es comercial uh, hay proyectos experimentales que van a poder imprimir edificios enteros uh, en 24 48 horas hay uh, tal vez lo más a, a Pero para, para edificios entre... enteros de que en de qué material por ejemplo Uh, well, ahí funciona de la siguiente manera la impresora tira coloca una capa muy finita de arena por ejemplo o algún insumo parecido y sí. después pasa un cabezal y deposita un adhesivo muy muy fuerte donde pasa el adhesivo eh, obviamente la arena, las partículas se fusionan y donde no pasa se quedan libres y así va construyendo capa por capa y la calentamiento material que sale tiene la, es igual de fuerte que marmol Ah um, Así que, bueno, es así que funciona uh, una una de esas impresoras. Después, tal vez lo más asombroso es impresión de órganos. Ya hay un ejemplo uh, de un paciente que vive con una vejiga impresa en 3D. Uh, y claro. el campo está aguantando rápido. Es experimental, todavía no, no hay trasplantes uh, en pacientes, pero está acercando cada vez trasplantes de riñones, uh, que son impresas en 3D. Uh, hay una empresa que uh, uh, dice que dentro de 5 años va a poder tener carne impresa entre de ah hay como ajelicamente cosas uh, impresas en metal las industrias que más cuestan a eso uh, en el mundo son aeroespaciales uh, porque tienen pensado en imprimir alas y en el futuro aviones enteros con tecnología hay muchos más Bueno y, y a, contanos un poco la, la impresora 3D que acá cuánto cuesta Uh, Otra vez no, perdón, perdón. ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál es el precio del producto de la impresora 3D Que están vendiendo ustedes en Tremaker? Uh, la nuestra es 25 mil pesos Ajá, uh, ok y... sí. Bien 25 mil pesos. pesos Bueno Andrey, te agradecemos mucho por la Por la comunicación de, Decime dónde podemos encontrar el tu libro Impresión 3D, cómo va a cambiar el mundo Que es la, la, el, el primer Así resumen es. en español que de, de esta tecnología Sí, uh, pueden ir uh, al sitio que es Editorial Baikal, uh, es de larga a y latina a aleditorialbaikal.com o sí. buscarlo en Google y ahí hay toda la información. Bueno, Andrey, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias. Era Andrey basnov eh, de, de Trimaker, experto en impresión 3D, eh, etcétera, etcétera. Interesante la charla. Sí. Vamos a, a una tanda y volvemos en instantes con más Control Z. Control Z Una vez que lo empezás a escuchar No hay vuelta atrás 939 Yo quiero control y triplicar si quiero Así lo resumo, tengo orgullo prepaero Por un peso al día quiero al mundo entero Tú me me gustaste y yo te whatsappeo Repaero Respeto, te meten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 a press for the dying to serve the final rites Once you learn, once to teach Which way the cold wind blows Fussing and flapping in priestly black Like a murderer crows yeah. All this time The river flows Ricardo Sametban Sebastián Catalano Control Z Bueno, volvimos Último bloque de este Control Z grabado Cortito, mira te voy a leer algo Léeme, Es preciso favor. más seguridad En las mensajes para prevenir Posibles espionajes No sé en portugués, pero eso escribió sí, claro. Eso escribió Dilma Le, le mandamos un saludo y le pedimos perdón A, perdón toda, a la toda la, a toda la que comunidad que brasileña en este sí, sí. Bueno, no, eh, eso escribió Dilma en un tweet Sí Eh, luego de anunciar... Dilma un, Rousseff. Dilma eh. Rousseff, la presidenta de Brasil, obviamente. Sí. Luego de anunciar eh, que van a hacer un sistema eh, de correo de correo electrónico seguro, de correo electrónico cifrado, para evitar que eh, los hermanos del norte los los, eh, los espíen. Sabés sí. que después del tema de Snowden y todo este, todo este asunto, salió que Estados Unidos... Eh, mira todo. Mira todo. Sí. Eh, puntualmente salieron cosas específicas que estaban... Eh, investigando algunas áreas del de, del gobierno de Brasil a Petrobras a la petrolera del, del estatal de Brasil y Dilma se recontracalentó eh, dicho esto en términos diplomáticos sí, ¿no? se recontracalentó no fue Estados Unidos después fue protestó y después se descubrió que Canadá también lo, lo, lo estaba espiando se recontracalentó más y bueno y ahora lo que va a hacer es este es este sistema así se dice de correo cifrado para, para tratar de que no se le metan en la comunicación exactamente estamos hablando de un sistema de correo cifrado para las comunicaciones oficiales sí, para, para, la, todo, para la, la parte del Estado para digamos, todo la, el tema del Estado del de no Estado el, brasileño no para la gente no para la gente pero bueno ahí está Dilma estamos E enojada por el espionaje Todas las, este, todos, todos los países debieran tenerlo ¿no? por lo menos sí, proteger por sus supuesto, comunicaciones por supuesto, encontrar la manera de, de hacerlo lo más seguro posible, también hay bastante lío, bastante run run sí. con una decisión que tuvieron tomaron un montón de de, de entidades de, de lo que el, todos los organismos que manejan internet sí de tratar de ponerle más este más presión a la separación de Estados Unidos al respecto Estados Unidos tiene una impronta muy grande controla en, todo las, las empresas que quedan los dominios de internet en general están están en Estados Unidos eh. esto en parte es una cuestión por de inercia tradición porque ahí nació y ahí aparecieron los primeros los primeros este, organismos de, de control la y idea es que nación. el control sea un poco más global y más tipo ONU digamos Exacto. algo que no sea un, un, eh, un, un organismo que no dependa de un país es un organismo internacional pero es, no Perdóname, esto ya funciona así en buena medida, pero ahora lo que están tratando es de ponerle un poco más de, de puntos al asunto. Bueno, amigos, nos vamos. Sí. Muchas gracias a todos por este programa A todos, me refiero a Yamila Betty A Javier Landó que nos está operando A la gente de Loray Comunicaciones que es nuestra productora comercial Y no sé si me olvido de alguien, a todos los que nos conocen también. Y le mandamos un saludo a Javier Morillas A Javier Morillas también, que anda por ahí sí. dando vueltas Bueno, eh, amigos, hasta el lunes que viene Muchas claro. gracias por todo eh, Nosotros esperemos estar esperemos estar Bueno, nos vamos Más Control 7 en controlzradio.com.ar Hasta el lunes que viene, chau, chau. Escucha control Z porque la vida no se puede deshacer, pero sí la tecnología.